Eh, dijimos que íbamos a hablar con la figura del partido. Sí. ¿No? Sí. Juan, tenia pausa. Yo recién dije, Javier Martínez, ¿cómo le va? Buen día. Con Matías Traversa, con Fabián Pérez, lo, lo saludamos como siempre. Gracias por atendernos. Javier. Hola, chicos, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias. Y bueno, tratando de cargar un poco de pila, un poco de nasta, porque estuvo Juan, un partido bastante bastante duro anoche y, y bueno ya tenemos que dar vuelta de página y hoy ver el video ver las cosas que, que fallamos y tratar de solucionarlo eh, yo recién decía porque dicen que Gallego te preguntó si era la última ¿no? cuando te entregó el Sancor Seguros me preguntó si sí. me preguntó si era la última en regata En regatas, claro, en regatas Ustedes me quieren retirar antes de tiempo, tranquilo No, no, no, no, no, <risa> no No, no, no, no Voy a robar uno o dos años más No, ¿sí sabe que, es que yo digo El es que puede ser que no juegues en regatas Seguro, no Más que voy a seguir jugando, eso sí seguro Si vas en rega o no, es eh, otra historia Ah, ¿viste? ¿viste? <risa> Bueno, eso es lo que decía, claro. porque yo decía, este, hace un rato, bueno, pero al final Paraguay Es Mirta, es Mirta Alegre, digo que que no sigue y, y hoy mira cómo está haciendo bueno, mira, cena mira, y almuerzo ocho, hace. Hubieron, yo yo pasé una liga la liga pasada y dije que tenía pensado Retirar En un momento dije que me iba a retirar. Después uh -huh. eh, salió lo de Revalta y me tuve estoy estoy un año más. Que está terminando esta liga pudieron varios que se retiraron Volvieron, se retiraron Vieron y, y siguen diciendo que se van a retirar Así que tengo todavía, por eso te digo Tengo todavía margen de mentir Sí, sí, sí, sí Es más, ayer quedó demostrado Por suerte me salieron las cosas Estaba bastante confiado Y son partido que, que, que Hay que animarse al todo nada. Eh, No hay para especular No hay para dudar Y bueno Muchas veces sale muchas veces no y por su el taller salió bueno ¿por qué lo quebraron a peñarol porque la, la diferencia era era corta el arranque del último cuarto era de tres puntos sí la verdad que durante el trámite del entre el comienzo eh, entre el final del, del, del primer tiempo que lo cerramos muy bien y el comienzo del tercero que, que obviamente que es crédito de, de, de, de peñarol pero De los ocho puntos seguidos que no hace boqui a seis no hacen de concentración. Y, y no podemos dar ese margen nosotros teniendo ocho puntos de diferencia, siete, ocho, nueve. Eh, al empezar un cuarto no podemos empezar dudit con falta de concentración porque este equipo no, no lo hace pagar y viceversa. Si ellos eh, entran en un bache como entraron por ahí nerviosismo en el último cuarto donde hubieron técnica antideportiva nosotros le hicimos pagar y manejamos bien los tiempos uh -huh. ¿Fue el momento del partido ese? Sí creo que fue fue un momento de quiebre era un momento que, que, que Peñalón no encontraba por ahí fluidez ofensiva y, y bueno vino la antideportiva de, de Leo vino después de la técnica salió por cinco no, salió por cinco usted, que el en está los minutos finales, en las pelotas más difíciles, y bueno, eso nos hizo un poco más fácil después el, la tarea, ¿no? Eh, sacamos ahí, cuando pasó eso, creo que sacamos seis, cinco, seis puntos, y a partir de ahí un poco, con dos triples seguidos de Paolo, nos pudimos, no pudimos alejar y, y, y dentro de lo que fue el partido de mucha tensión, lo pudimos cerrar tranquilo dentro de todo. Fabi. Bueno, estamos hablando con Javier Martínez, el jugador de, de regatas corrientes en una serie que, Javier, suponemos que independiente de la cantidad de partidos que, que, que, se, que se prolongue, ¿no? que puede ir a un máximo de siete, estas variantes, va a tener este, este tono, ¿no? este tono de paridad, este tono de, de donde cada equipo va a mover cada uno de sus jugadores como si fuese piezas de ajedrez, independientemente de los factores... Eh, que puedan incidir el partido se van a dar por, por pequeños detalles, ¿no? Al cual, yo, eh, yo creo que no, no hay dos finales o dos partidos seguidas eh, iguales. Eh, lo que nos salió bien anoche nos puede salir mal mañana. Lo que a Peñaral no le salió bien anoche le puede salir mal mañana. Y uno va moviendo esas piezas, como voy a decir, tipo movimiento de ajedrez. y se sale lo mantenés y si no te sale lo tenéis que cambiar rápido la marcha porque no hay mucho margen de error y sí, sí, sí, los detalles son importantes, ayer te decía en la transmisión que eh, por ahí no se nota mucho cuando ganás, como ganaste por 10.8 puntos, 8 por, no me acuerdo bien por cuánto ganamos eh, sí, no, no he visto bien la estadística, pero fácil habremos errado entre 12 a 15 tiros libres y son No te digo que son 12, 15 puntos más, pero teniendo un porcentaje más o menos bueno, vos te sí. ponías a pensar con el diario del lunes eh, todo lo bueno que pudiste haber hecho y dejar de hacer lo malo que hiciste. Diez. Así que son son en, en un porcentaje normal son 10 puntos más, de 15 cerrados, mm. 10 puntos más, seguro. 21 de 31, Javier. 21 eh, de 31. Bueno, son 10 tiros libres. 10. Por lo menos 7 lo hubiésemos metido y aparte... Erramos, erró Ricky Sánchez que tiene buen porcentaje Yo que generalmente tengo buen porcentaje de Ropa o lo de roma Hobson Que somos cuatro de los que tenemos Mejores porcentajes en el equipo O que por lo menos no tenemos malos porcentajes Donde vos así, cuando va a la línea Es más seguro que la meta que, que, que cuando la falle Así que los errores están inclusive A los que tienen más experiencia Y que, como te digo, son pequeños detalles Entre los tantos detalles Que seguramente esta tarde Viendo el video y tratando de, de corregir Las cosas ...seguramente lo vamos a lo vamos a tocar, ¿no? Bueno, seguro... Este, y, ...y me imagino que... ...esto cambia cuando... ...cuando se juega visitante... ...porque uno mira el récord de regatas... ...y de los últimos 45... ...cinco eh, partidos que jugaron de local... ...ganaron 44... ...de local... Eh, eh, ...ustedes hacen muy fuerte acá... ...¿cómo crees que puede llegar a ser la serie de Mar de Plata, no? Sí, todavía nos falta el partido de mañana... ...nosotros... Tenemos que asegurar el partido de mañana y le trasladamos, entre comillas, una cierta presión, una cierta obligación a ellos de, de, de no tener que fallar. Eh, Madre Plata, obviamente, ellos jugaron muy buenos playoffs contundentemente, aunque le fue muy difícil y, y, y muy complicada la serie con Quilmes. Lo levantaron muy bien, fueron fueron contundentes en el segundo partido con boca y también de visitante así que el primero tenemos que resguardarnos de que de no fallar mañana y después pensar en lo que va a hace mar de plata eh, nosotros sabemos el poderío que ellos tienen allá pero tanto ellos como nosotros eh, tenemos la el plantel y la capacidad para ganarnos de visitante así que Eh, por más que ganemos los 45 44 partidos último de los 45 eh, no te da la, no te da ni una mínima tranquilidad al contrario te, te, te, te tiene que dar un muchísimo más alto el alto de la, eh, el porcentaje de, de concentración tiene que ser mucho mayor porque te digo un pequeño unos pequeños detalles que, o desconjuntraciones te hacen ganar un partido te hacen revertir la localía y quién sabe si no te hace perder la serie. Javier, charlábamos con Fernando Rivero hace minutos nada más aquí en Uno Contra Uno Radio y reconoce, no busca excusas, reconoce la victoria de ustedes pero entiende tal vez que Peñarol en un momento, bien hacía recién vos una descripción el tema de la técnica Leo cuando sale por cinco faltas un par de antideportivas, la situación de Martín Leiva en el banco Vos dentro de la cancha, ¿sentiste que ese era su momento? ¿Que se había ido realmente de partido, Peñarol? Y la pregunta vinculada con esto tiene que ver... ¿Cómo viviste vos ese momento en el banco de suplentes donde donde fue agredido Leiva? Mirá, yo me enteré que... No, no me enteré ninguna agresión a Leiva. Sí escuché que, de que de o tiraron agua, o le tiraron agua, o me parece que él le tiró agua a alguien en la tribuna. No... Estaba tan concentrado en el partido que he visto que había una, un tumulto que, que no sé a dónde llegó no sé si son si, si, si, si, si, si son excusas o, o lo tenéis que tomar como parte de un partido esas situaciones son por ahí momentos mentales que por ahí te pueden eh, te pueden poner más eh, más caliente en el buen sentido de la palabra que eh, no sé yo a mí lo que me pasó incomdo o que por ahí Me sentí agredido durante durante los 40 minutos, sí. inclusive antes de empezar el partido y tener una bronca, pero que lo podés eh, asimilar y, y, y, y ponerlo en función del equipo con más concentración y decir, bueno, no te queda otra que callar a esa gente y, y ganarlo, ¿me entendés? ¿Te multaron aquella vez, Javier? Igual yo, creo, igual yo creo que la antideportiva que se cobró, las teñas que se cobró, fueron todas bien cobradas, o sea, no, me parece que no... No, no no podría buscar como clave esas situaciones sí fueron determinantes pero la clave del partido creo que, que hemos manejado mejor eh, la mayor parte del partido y que hemos ganado en, en, en buena ley Recuerdo bueno. que en aquel partido, perdón José, recuerdo que en aquel partido incómodo, sí. que además fue televisado, uh -huh. eh, el árbitro Pablo Estévez hizo sacar sí. a un plateísta claro, de la cancha, sí, sí, un producto era. de esa Brutal agresión, porque no tiene que ser físico pegarte una piña, no, eh, no, escupir, no. Ah, agredir. Sí, eh, y nos confirma todos. Rivero, Javier, que a Leiva le pegaron en el banco de suplentes ayer. Ah, bueno, esto es, es totalmente repudiable, ¿no? La gente no tiene que tocar ni, ni a Leiva ni a, a el suplente y a nosotros mucho menos. Así también como como la gente de, de, de Peñarol que viene a Corrientes, que es una ciudad tranquila, que está no existe ningún tipo de agresión yo te estoy jugando y veo que bien está está llorando por los escupitazos que tiran y la verdad que es una situación muy desagradable muy cobarde eh, y escupir pegar de afuera es totalmente cobarde y estoy en contra ya sea ya sea por mi compañero y obviamente el contrario también eh, yo creo que, que corriente de una provincia no podemos meter a todos en la misma bolsa pero hormiga y pelotudo ahí en todos lados y esta no es la excepción y y, y, y y hablar de esto me pone mal porque porque vivo en esta ciudad y me encanta y la gente yo lo veo bien respetuosa y me parece sí, que sí. por más de que se viva, sí. se viva un ambiente caldeada o la gente pueda pagar o crea que pagando su entrada pueda pegar, escupir o agraviar, está totalmente equivocada, pero bueno, se hace tan costumbre esto... Claro. Claro. No quiero volcarlo al fútbol, pero se hace tan costumbre sí, sí, sí. ver un chico de 7, 8 años mandando al carajo al lado de los padres a, sí. a personas, sí. empieza por ahí, empieza uh -huh. por la educación y, y la verdad que estoy en contra de cualquier tipo de agresión que haya sucedido cualquier cualquier integrante de, de Peñarol, así también como como las agresiones que, que, que, que, que, que, que tuvo que pasar mi familia, que viene tranquila a mirar el partido de Peñarol. De, de su papá Y yo tengo que estar viendo que, que Que mi mente más grande está llorando por Porque está asustada por lo que le gritan al papá O por que le escupen O por lo mm. que hacen gente que son desubicadas eh, Javier, ¿te, ¿te multaron aquella vez Con Con, <coughs> con, con Comodoro? 12.200 pesos 12.200 12.200 pesos me multaron Ajá uh -huh para un asado que cansa para un de todo digamos para una exageración en realidad eran 6.000 pesos pero justo mes anterior en los partidos anteriores me habían expulsado acá con Leiva entonces por reincidencia me he cobrado el doble eh, la verdad no, no no quiero ondear en ese no porque... pero te lo tenía que preguntar porque no sé si si si esto lo habías declarado estoy de acuerdo con la multa eh ...estoy de acuerdo con la multa... ...yo me dije cargo de mi error... ...pero me parece súper exagerada... ...bueno... ...eh... Javier... ...nada... Eh, eh, Fabi... tenemos ...seguro que tenés nada más... No, este, ...agradecerle por el tiempo... ...eh... ...y le repito la pregunta... ...al señor Martínez... en la última en regata... No. ...pero te podés quedar... ...te podés quedar por puntos suspensivos... Si querés, si Javier. No. Eh, vos, vos las cosas vos de récord tendrías que mantener la voz de récord. No, no, no uno puede decir al aire lo que te digo después, pero bueno. Yo, no eh, yo soy yo soy un trabajador de esto y no descarto ninguna posibilidad. Hemos visto la otra vez un Twitter de, de Esteban de la Fuente que decía nunca hay que decir de esta agua no es de beber porque en algún momento, si tenés sed, lo va a tomar. Así que... Eh, Me parece que estoy en una situación de, de disfrute de estas finales eh, y no me, no, puedo, no me puedo permitir un segundo de pensar en qué es lo que va a pasar después de estas finales, si voy a seguir jugando, si voy a jugar acá en Corrientes, si voy a jugar en Formosa, en Quinza o en Libertad de Paraguay o en Sol de América de Paraguay o si voy a ser vendedor de seguro o contador de un banco. No, ¿no? mira. ¿Me entendé Creo eh... que no te gusta Corrientes. No, corriente me quedaría me quedaría vivir. la verdad, si no, si mi familia no, yo siendo paraguayo y teniendo aún mi casa en Paraguay y si la compré antes de casarme inclusive, ¿eh? si yo mi familia fuera argentina y tendría su su, su familia, su familia era acá, aún yo siendo paraguayo me quedaría, porque creo que en el rubro de lo que puede ser, lo que puedo aportar deportivamente, tanto jugando como siendo entrenador, que creo que puedo tener la capacidad de hacerlo no dudaría un segundo en, en estar haciendo el, el curso de entrenador y tener la posibilidad de, de dirigir no sé si liga pero cualquier otro club donde es tan viable acá como cualquier otro trabajo que se pueda que, que pueda tener en paraguay o en cualquier otro país javier un placer un gusto como siempre gracias por atendernos siempre y, y seguro que te vamos a seguir molestando porque porque la final continúa saben que no es moleste para mí es un placer así que saludo grande a toda la, a todos los oyentes y bueno nos estamos cruzando